Bueno, sí, nosotros tuvimos la posibilidad de poder caminarlo un ratito antes de la vuelta y bueno, uno ve la sorpresa de la gente y, y creo que eh, en cierta forma ve cumplir la expectativa que se generó en nuestra ciudad de, de, de la obra de Dalí y creo que está cubriendo con creces la verdad que es fantástico bien Diego, tenemos que va a venir, van a venir muchísimas escuelas en realidad recién el intendente Seberri nos hablaba de más de 6.000 alumnos es el dato que se ha conocido continúa abierta la institución, ¿verdad? mira están los turnos agotados pero lo que hemos decidido seguramente ya esta semana vamos a publicar Una capacitación para docentes para poder recibir a aquellas escuelas que no llegaron con los turnos Ajá. y que tengan la posibilidad también de visitar y que no quede ningún establecimiento afuera. Bien. Así que seguramente esta semana vamos a informar de qué manera se va a realizar, pero vamos a hacer una capacitación y a ampliar el horario de visita para la escuela para que todos tengan la, la posibilidad de hacerla. Diego, ¿cómo te preparas para el 25 para el concierto? Eh, bueno, eh, para nosotros realmente una alegría también enorme, no termina hoy acá, <risa> este 25 la Orquesta Sinfónica cumple 50 años. Y bueno, realmente es una alegría y una un orgullo muy grande que tenemos que sentir los alabarrienses, que una de, orquesta de, de, de tamaña calidad musical y que tenga tanta trayectoria. ¿cierto? Y bueno, obviamente este concierto va a ser dirigido por el maestro fundador, el maestro Patané, que también es una alegría enorme, una persona que ha. luchado durante muchos años como para, para que el presente musical de la Barría sea de la manera Saliendo a Hinojo, ¿verdad? Exactamente. El concierto va a ser en Hinojo. Tiene que ver con sea, que, que casualmente la, la orquesta, su primer concierto fue en Sierras Vallas y bueno, para el cincuentenario lo vamos a festejar en una localidad. Así que también es una cosa muy importante de destacar. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.